Voz oficial de Frente Parabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario. Que somos el fuego de una rica memoria. Que somos el agua de un bien contenido. Buenas tardes a todos los radioescuchas aquí de la Lorenzo Arenas. Un especial saludo, por supuesto, a los vecinos eh, aquí de este emblemático eh, espacio, lugarcito de eh, Concepción. Eh, estamos aquí de nuevo con la Radio Bemba eh, en este ma nuevo martes eh, para pues discutir sobre los aconteceres de esta nuestra realidad siempre... Eh, hiper eh, desarrollada, o bueno, la, la hiper realidad, como se menciona eh, en términos de las eh, dinámicas de comunicación, ¿no? tan expuestos a, a tanta información. Eh, y bueno, pues eh, tenemos eh, hoy el gusto de eh, tenernos aquí en la cabina. Aquí, un compañero eh, es, ha sido colaborador ya. Podríamos decir, ya casi va a ser la otra voz <risa> de la radio, mi estimado Zanin, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están todas y todos los escuchas de Lorenzo Arena y de Concepción y de Chile? De eh, y de Chile. Muchas gracias. Eh, nuevamente siempre un placer poder compartir, dialogar, conversar respecto a los acontecimientos que podamos encontrar en una. Eh, una relevancia y una mirada crítica y desde una perspectiva más solidaria y distinta en, en este frío mundo que nos ha tocado en este espacio <risa> sí totalmente ¿no? esta complejidad absoluta eh, decía este historiador creo que es pinta seis sí, pinta Eh, las condiciones han cambiado, dice, y a, y a ustedes, los jóvenes, les toca entender y definir ahora cuál va a ser la revolución. Creo que las cosas están un poco más complejas. <risa> <Sí>. <risa> Así. Pero con la esperanza, ahí, la esperanza. Ahí. <risa> sí. eh, y bueno, aquí detrás de los controles, mi estimado Jordano, eh, eh, haciendo todo el, el manejo de... Eh, La música y nuestra estimada producción. Y bueno, yo, eh, Emilio, aquí, eh, esta voz centroamericana chileniza. <risa> <risa> eh, un gusto estar con ustedes y bueno, pues eh, vamos a comenzar con el programa. Tenemos ahí un par de, de temas vinculados a esta realidad chilena y bueno, después nos vamos a, a alejar un poquito de, de estas tierras para irnos a tierras mexicanas y después un poco a Europa ...en esta realidad que un poco está confluyendo en, en distintas partes, ¿no? Más adelante lo veremos, pero... Eh, ...pues sí, esta realidad... Eh, ...que finalmente eh, involucra pues una serie de procesos... Eh, ...que tienen un sentido bastante parecido en distintos lugares del globo. Eh, así que para empezar... Eh, Primero, por precisamente dar seguimiento a, a, a toda esta información, a toda esta dinámica que ha sucedido a partir del asesinato de Camilo Catrillanca, eh, pues queremos eh, hablar en, en principio sobre esta situación que se dio ahora la semana pasada con, con el hecho de que apareció eh, un video de este subteniente que fue... Eh, Eh, de alguna manera señalado como el, el único responsable de el, el, el, el asesinato, como en ese sentido alguien que se salió eh, de, de alguna manera los protocolos, ¿no? Es al final la creación de un chivo expiatorio. Eh, pero que bueno, saca este video en, eh, en este espacio donde lo tienen detenido, señalando que eh, varias, en realidad lo, los hicieron, hubo gente que los hizo mentir, ¿no? Eh, lo cual finalmente solo con eso involucra toda una realidad que precisamente pues, hemos hablado aquí y discutido. Y bueno, pues en principio preguntarte, Sanín, eh, ¿qué significa para ti eh, al final eh, esta declaración de, de, del subteniente? Eh, complejo, y, y en este caso, por desgracia, eh... Ya nos acostumbraron las noticias de parte de carabineros El, el efectivamente tratar o, o, o tener situaciones sumamente complejas eh, O sea, el mentir es algo cotidiano ya para ellos El encubrir es algo cotidiano Y el engañar es algo cotidiano Y hay una complejidad por sí misma ¿ya? Eh, Yo me acuerdo de uno de los programas que, que, que pude venir ya en, Te estoy hablando de marzo o no, un poquito después Eh, habíamos hablado que efectivamente los carabineros tienen un problema de fondo y tienen una cultura que hay que rápidamente modificar indistintamente hayan cambiado el alto mando hay una cultura institucional que se mantiene lo que pasó con Carlos Alarcón que ese video anda por las redes sociales están todos los portales de prensa y ayer tuvo consecuencias tanto para el gobierno ya que tuvo que convocar al alto mando y al ministro del interior a una reunión express Eh, ...tratando nuevamente de demostrar que el cambio que hizo... ...por la persona que eligió este gobierno, que es Hermes Soto... Eh, ...estuvo bien hecha esa decisión, ¿ya? Porque esto se traduce en que... ...Carlos Larcón, la persona que apretó el gatillo... ...de una operación política y militar de parte del gobierno... ...y los gobiernos anteriores también... ...en contra de las reivindicaciones del pueblo mapuche... Eh, ...y una forma de eh, tratar a otro sector eh, de la sociedad... ¿Ya? que es con violencia, que es con represión, solamente, como bien tú dices, se está eh, achicando el cerco en, en algunas personas, como si eh, el, la orden de matar, o la orden de reprimir, o la orden de crear el comando jungla, o la orden de eh, permanentemente de construir una, fuer una forma represora con los otros pueblos, no sea una decisión política. ¿ya? Eh, lo complejo, particularmente, de Carlos Alarcón, eh, este tipo, eh, estando en prisión preventiva, ...graba un video... ...y ese video grabado... Eh, ...efectivamente tiene una... ...es una operación en términos de... Eh, ...no es que se esté grabando solo... ...sino que está siendo grabado por un tercero... ...que ya se descubrió quién es... ...y lo dieron debajo inmediatamente... De parte de Carabineros... ...y de hace, ahora salió hace poquito... hace no tiene minutos... ...comunicado de prensa... Eh, ...pero que además... ...efectivamente enrarece más la situación... ...porque lo que él dice es... ...de arriba... ...es decir, los que me mandaron... ...me dijeron... ...miente... ...y declara... ...falsedad para que en este caso... Se quede, la cosa está ahí, ¿ya? Asumiendo, entiendo yo, que esa jefatura esperaba que el asunto muriera ahí y que no pasara lo que se descubrió después, que el menor de edad, todo su relato efectivamente tenía coherencia y es cierto al final del día que los carabineros permanentemente mintieron en que hubo un enfrentamiento, que se mostró que no había, eh, que no tenían cámara que no estaban grabando y se mostró que sí habían cámara y que sí estaban grabando que efectivamente ahí lo complejo que uno podría decir más adelante y por qué no creer que el primer hecho que gatilló todo este suceso también puede haber sido falso, que es el robo de estos vehículos con las profesoras que nadie conoce, eh, entonces suma una complejidad más grande donde el alto mando carabineros ya no tiene, ya nadie le cree a carabineros en Chile, yo no sé, le pregunto a los vecinos de vecinas si usted va caminando por la calle y ve un carabinero, Usted va, no, yo creo que ya no tiene la misma percepción en términos de legitimidad a esa persona, y además la pregunta sería si es que le va a pasar un, un parto con una multa, no sé si haya mucho respeto en ese sentido, o si cuando escucha a Hermes Soto o algún alto mando de carabineros hablando en la prensa, eh, uno ya no le cree como, en teoría le creía en los 90, le creía en los 2000, o sea, es una posición sumamente crítica respecto al actuar de estas policías y que, Eh, no es que de, de la noche a la mañana ha ocurrido. Esa cultura institucional de parte de carabineros que está arrodillada a los intereses de. A los intereses económicos, eh, tuvo consecuencias. Y la diferencia está que hoy día son fracturas expuestas, se ve claramente esas contradicciones, y por desgracia también se ve la miopía y la incapacidad política del sistema eh, en su conjunto de poder resolver esto de. Eh, De buena forma, porque aquí estamos hablando de un sector que está desfalcando el Estado, o sea, está robando plata como loco, está a, amedrentando los movimientos sociales, reprimiéndolo y hasta asesinando, ya en este caso los sectores eh, más movilizados del, del pueblo mapuche, y además está encubriendo, mintiendo y eh, realizando montajes. Entonces hay una complejidad mayor y el gobierno Piñera, que es el gobierno que se tiene que hacer cargo políticamente de esta situación, Eh, hasta ahora yo creo que tiene el agua al cuello y no ha tenido la capacidad de poder hacerlo porque cada día que pasa eh, le ocurre algo distinto. Precisamente, no en, en este caso lo que eh, involucra hacer una, una reconstrucción de lo que ha ocurrido eh, es visibilizar cómo hay una reiterada situación en donde se le caen las versiones al... A, al Ejecutivo, por supuesto en ese sentido a, a Chauvic y, y a los y a, al alto mando de carabineros quienes han de alguna manera ido desarrollando determinados eh, discursos para... Eh, pues manejar la situación, ¿no? y bueno aquí hay un, una serie de cosas eh, importantes sobre lo que mencionabas, en primer lugar eh, el tema del robo eh, y las profesoras ¿no? que ha habido un ocultamiento sobre qué finalmente pasó con eso, ¿no? es decir finalmente está la sospecha de si es, era real, más bien precisamente lo que parece ser es que eh, no hay eh, eh, realmente un hecho que haya ocurrido en esos términos eh, El asunto de cómo hay un operativo eh, es súper estructurado porque finalmente es una gran cantidad de efectivos los que se movilizaron en ese momento. Era como ver la guerra de Irak cuando entran los tanques, o sea, o Afganistán. Eso, eso es lo que uno se puede imaginar cuando ve las imágenes del asunto. Sí, eran dos helicópteros, eh, una cantidad de, de, de tanquetas, eh, es decir, eh, y todo unas, un dispositivo de efectivos movilizados. ¿no? Eh, En ese sentido, evidentemente, el, el, el hecho del asesinato y la aprehensión del de niño eh, de, de manera absolutamente eh, ilegal, ¿no? eh, Y finalmente de ahí cómo pasa esto, no la, el, cómo se difunden determinados mensajes en los medios de comunicación. De hecho salió a luz una hoja con una serie de puntos que tenían que mencionar el, el ministro y todas las autoridades que, me, que se refirieran al, a, al asesinato de, de Camilo Cantrellanca. Eh, de ahí, por otro lado, la... Eh, la desaparición de las grabaciones, ¿no? Que en ese sentido es es, es, es eh, hay, hay todo un eh, equipamiento que tienen y precisamente eh, pues es era absolutamente eh, inaudito que esas grabaciones simplemente fueran destruidas, ¿no? Y, y, y, y bueno de ¿Y hecho, el por qué fueron destruidas, y ¿por qué fueron destruidas, no? Eh, y bueno, finalmente lo que yo mencionaba, no el hecho de creación de chivos expiatorios, porque como tú mencionas es eh, el hecho de presentar una realidad como que el asesinato fue una decisión individual, no algo que, que en ese sentido está Carlos Alarcón, nuestro subteniente, que es precisamente de, de las fuerzas especiales del golpe, eh, que es lo que se le llama el comando jungla eh, fue una decisión de él ¿no? como si el ejército en ese sentido no tuviera una estructura militarizada que obedece a orden no, que no es una política Qué bueno, perdón, lo, el, el, el, los carabineros perdón, sí. eh, entonces finalmente sí aquí bueno yo, yo quería señalar esto porque hay que ir viendo cómo son esos distintos aspectos que van eh, pues haciendo visible cómo hay una construcción del caso finalmente ¿no? Eh, y bueno en ese sentido esta reunión del alto mando eh, pues que involucra pues de alguna manera una validación eh, y al mismo tiempo eh, una especie de estrategia para ver cómo abordar esto y tratar de, de, de bajarle la, eh, ya el nivel de desacreditación que tienen y, te quería preguntar sobre eso, pero antes igualmente señalar sobre esto de, de que mencionabas, de, de cómo se va creando eh, una serie de estrategias para enfocar la culpabilidad solo a, a Carlos Alarcón, a este subteniente, es cómo eh, Cristian Franzani el eh, jefe de seguridad y orden público, él estuvo toda una semana... En, eh, en la Araucanía y precisamente digamos que hasta eh, que tiempo después de que él regresara fue que salió eh, esta acusación o este señalamiento mejor dicho a este subteniente, ¿no? Entonces más vi y, y, y no se hizo realmente ninguna denuncia de parte de esta de este alto mundo ¿no? De, de los carabineros. Entonces finalmente lo que eh, parece hacerse visible es cómo él va a hacer una estrategia de, de para el control, ¿no? De la situación, fundamentalmente. ¿no? Eh, control de daños, sí. El control el, de daños, el control precisamente. De daño. el control de daño. Entonces tú cómo ves en ese sentido. Eh, esta reunión, ¿no? que de alguna manera busca eh, eh, presentar el Ejecutivo con esta reunión y precisamente qué se puede esperar de eh, que haya sido la, la, los planteamientos ¿no? que le, le ponen a, a carabineros que son sí. bastante, es, no son nada. Sí, ¿no? Mira, yo creo que eh, el, el actual gobierno lo que trata de demostrar es una voz de mando, y que efectivamente tiene la situación controlada, cosa que no la tiene. Y ahí es una primera complejidad porque significa que la sociedad civil no tiene controlado a ninguna fuerza de orden, una fuerza armada ni de orden en Chile, no tiene controlado a los militares, no, puede, no tiene controlado a, a los eh, no tiene controlado a los carabineros y no tiene controlado, en este caso, a la marina ni, ni a la aviación. De y ahí es una complejidad en sí mismo. Eso es lo primero. Eh, y lo segundo, que igualmente eh, yo creo que ahí hay una complejidad más grande. Imagínate tú hoy día, eh, cuando los carabineros eh, los carabineros reciben este video de, del golpe, ese mensaje del golpe va, va dirigido primeramente a los tipos del golpe, porque este tipo le está diciendo: Yo no hice nada malo, me mandaron a una guerra. Me construyeron como un soldado de guerra, siendo carabinero. Maté a alguien, porque estoy en una guerra, la guerra contra el terrorismo. como sí, claro. Y además, haciendo mi pega, me mandaron a la cárcel. Y me dice mi alto mando que miente que no va a pasar nada, pero igual me mandaron a la cárcel. Es una complejidad, significa que va haber un quebre entre los pelados, como comúnmente se puede decir, y los que están mandando. Y ahí es una complejidad grande. ¿ya? Porque, eh, y ojalá que ocurra aquello que. Eh, los sectores más militarizados de las fuerzas eh, de, de Carabineros, en este caso fuerzas especiales y GOPE eh, desistan de reprimir a la gente desistan de reprimir al pueblo desistan de matar a la gente inocente y efectivamente si nos ponemos un poquito más allá eh, compartan los desafíos que el movimiento social el movimiento popular está planteando porque ellos lo único que están haciendo es defendiendo los intereses de los grandes grupos económicos. Y por otro lado, eh, o sea, y ma, ma, ma, me aboca mucho lo que ocurrió en otros movimientos sociales donde los coreanos pasaban al lado de las filas de los movimientos sociales. ¿ya? Pero aquí nos va a ocurrir por ahora porque hay una crisis, como dije, una crisis institucional. Y, y también voy a repetir lo que he dicho varias veces acá, que es imperioso que eh, se reconstruya una nueva forma eh, de sociabilización, de democracia, una nueva institucionalidad general. ...que pueda traducirse una intervención profunda... ...y hasta el, coracio, el corazón de las Fuerzas Armadas y de Orden. ¿ya? En este caso no puede la sociedad civil... ...dejar pasar este momento... ...que si viene una crisis también una oportunidad... ...para poder poner todo eh, de su parte... ...para poder re reconfigurar la institucionalidad... ...no solamente policial... ...sino que la institucionalidad eh, general del Estado. El Estado está en crisis... El Estado está en crisis en términos de eh, lo, lo, el poder judicial, totalmente eh, superado. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de las mujeres cuando denuncian eh, y pierden en, en la justicia patriarcal. Después son acusadas de vuelta. Hay una, un caso de una niña de Puerto Montt y eh, no va a poder sacar su carrera por haber denunciado una violación u otras personas más hay una crisis de la legitimidad respecto al, al al gobierno la cantidad de gente que vota es muy poca y la credibilidad que tiene es bajísima lo mismo que pasa con el legislativo la contraloría los carabineros etcétera, etcétera. entonces tiene una situación un cuadro sumamente complejo pero que y yo soy partidario de esa tesis, más bien que desde el movimiento social tiene que construirse un escenario tal que efectivamente podamos hablar de una nueva institucional general en la corta ojalá que se intervengan los planes curriculares de la del de carabineros se descabece todo el tomando ya una escuela única porque a lo menos tenemos que dar ciertos pasos civilizatorios a lo menos ciertos pasos civilizatorios bueno finalmente lo que mencionas es eh, sobre de dónde viene la crisis no es decir cuáles son en ese sentido eh, lo que se debe plantear sobre el origen de la crisis o o en ese sentido cuáles son Eh, los grupos que evidentemente están detrás de esta crisis. Bueno, yo en ese sentido señalar, por un lado, que efectivamente es una. tiene que ver con una crisis de la credibilidad con las fuerzas de orden público, pero que finalmente tienen que ver con una crisis sobre qué es lo que se defiende de parte del Estado, ¿no? En ese sí. sentido, qué es lo que se busca garantizar. Aquí es muy visible que eh, el hecho de que haya un dispositivo tan grande que independientemente de, de, de, de, del asesinato de, de Camilo Catrillanca, del Peñic, o más allá de él, mejor dicho, eh, es un dispositivo que básicamente eh, para crear miedo en toda esta zona de Ercilla, de, de ¿no? es decir, eh, si hay dos helicópteros bol, eh, volando, dando vueltas, hay eh, todo un dispositivo de de carabineros disparando, esto no, no solo tiene un efecto a partir del de asesinato de, del Peñi, sino tiene un, un efecto sobre la población y eso involucra precisamente que esta política eh, pues no está enfocada a lo que hoy ahora mencionaban en esta reunión del alto mando, que es eh, buscar eh, el orden público y la ciudadanía, sino buscar el, el orden para garantizar eh, eh, el funcionamiento de ciertos capitales ¿no? que sí. fundamentalmente eso es lo que busca el plan Araucanía imagínate, metiendo la cuchara solamente aquí no ha dicho nada Mate y Angelini y que son gran parte de eh, de los causantes de la defensa de esas tierras que se las robaron a los pueblos originarios y efectivamente eh, ellos no han dicho nada, como que aquí no ha pasado nada y al final del día Son parte de, eh, del proceso eh, que ha configurado todo este escenario. ¿ya? Porque son los grandes capitales, como bien dices tú, que están eh, siendo protegidos por estos fuerzas especiales que están militarizadas totalmente y que al final del día eh, no han intervenido y han y, y se han ganado su silencio, aun cuando han sido, son parte el, de la culpa general. ¿ya? Eh, recordemos que Mate y Angelini son parte de las familias más, más ricas de Chile eh, El grupo Mate fue el que, no sé si se acuerdan, el que se coludió con los confortes eh, En general, el que ha tenido grandes eh, problemas respecto a, a, a crisis ambientales Hace unos días, eh, en, en nacimiento, tuvo un, un problema muy grande respecto al tema de los olores de su planta De procesamiento de celulosa ¿ya? Eh, y en general también son parte de los de lo acuerdos o del, del, del poder en la sombra realmente donde se toman las decisiones importantes. De hecho, finalmente, el hecho de haber desarrollado toda esta eh, movilización de eh, efectivos de los carabineros, finalmente, yo para mí, mi, la tesis factible es que Precisamente se está buscando eh, crear una determinada desmovilización, un descabezamiento incluso de este, a, pues a esta serie de poblaciones, estos grupos eh, que están resistiendo, que están eh, haciendo o tienen propuestas eh, sí, con mucho alcance de la, de la nación mapuche, ¿no? del pueblo mapuche, eh, para... O es decir, se busca amedrentar a esta gente para garantizar finalmente a estos capitales eh, Matei y Angelini, que, que son precisamente los que están en disputa en, en el lugar, ¿no? Es decir, eh, eh, esta... De recuperación eh, que hay en, en Temucuicuy es precisamente eh, vinculada a estas eh, capitales ¿no? a, la, a estas empresas forestales sí. solamente dos datos más para tenerlo en cuenta también porque eh, estamos hablando siempre del área, de, de la parte más eh, la parte represora hablemos más o menos ahora del otro sector que fueron los sectores mapuche en este caso Camilo Catrián, que fue asesinado pero que eh, este sábado eh, Nuevamente se, se juntan, se reúnen eh, varios sectores del pueblo mapuche y establecen eh, nuevamente el llamado que no ha cesado desde la muerte de Catrianca eh, a la desobediencia, a la movilización. Eh, varios medios indican que esta es una de las movilizaciones más importantes de hace 100 o 200 años del pueblo mapuche, al nivel de la magnitud la capacidad que han podido tener. Y además, desde el punto de, desde el punto de vista de su petitorio, son cuatro temas solamente, mm. que es la desmilitarización inmediata del Guaymapu La restitución del territorio usurpado, la verdad indemnización por el daño histórico que se ha causado y el derecho a la libre determinación que está reconocida mundialmente por la, lo, la Carta de Derechos Humanos. En este caso, eh, solo de esa manera se puede hablar de un cese de las movilizaciones que se abrieron por el asesinato a sangre fría de fuerzas especiales, del Comando Jungla, pero también que es culpable abiertamente eh, la institucionalidad que gatilló todo esto. ¿ya? El primer gatillo, por decirlo de alguna forma, viene con la represión desde la dictadura hasta la fecha, y eso no ha parado, y esa es la desgracia del asunto. Claro, de hecho precisamente esto tiene que ver con la historia, y, y esto digamos que es un momento de crisis, pero es un momento de crisis que tiene que ver con eh, cómo se ha estructurado el Estado. Y bueno, la, lo que mencionas de las cuatro... Eh, eh, puntos que señaló eh, este pues, comunicado es lo fundamental vinculado a la reconfiguración de, del Estado es, yo de hecho no diría digamos que podrá ser evidentemente que se necesite eh, crear ciertas garantías sobre las fuerzas de orden para que no tengan esa desproporcionalidad de sus ac acciones pero literalmente digamos eh, yo concuerdo totalmente con que estos puntos no solo son necesarios, sino lo que significan es cambiar al final, que es el sentido del Estado, ¿no? sí. pues porque finalmente ese es el problema, no si podemos crear protocolos o se pueden crear de alguna manera mecanismos para evitar que se aplique tanta violencia, pero se va a seguir aplicando violencia con el mismo fin, sí, entonces sí. Es, aquí, pues ese es el punto. Bueno, nos vamos a ir a, a, con una canción eh, y bueno, regresamos después a cabina con otro tema, así que te dejo ahí, Giordano, en los controles. Buenas, eh, regresamos aquí a la cabina, eh, estamos, bueno, eh, con una nueva in eh, invitada que acaba de llegar, eh, tenemos ahí el gusto de tenerla aquí en la cabina, es eh, María Victoria Ulloa, es eh, una militante de Convergencia, eh, y que bueno... Eh, pues ya aquí va a estar acompañándonos en esta plática Y después vamos a tratar precisamente un poco sobre el encuentro de las mujeres que luchan Que va a ser ahora este fin de semana eh, Así que, pues bienvenida, ¿cómo estás eh, Victoria? Buenas tardes a todos y todas Bien, aquí estamos ¿Cómo Preparándonos para el encuentro del fin de semana Qué no, buena, no, buena, de las mujeres que luchan Así es eh, Bueno, pues eh, de regreso Eh, para hablar sobre todavía esta realidad chilena, eh, pues quería eh, pues que discutiéramos un poco esta situación así rápidamente eh, sobre la elección dentro de la, UD, que, dentro de la UDI, que pues básicamente fue un momento de tensión. Al, la elección, se intentó hacer una elección electrónica, no funcionó, una serie de acusaciones. Eh, que finalmente lo que muestran es una serie de tensiones dentro de esa diversidad de derecha que representa la UDI y, y bueno, ¿por qué discutirla? De una vez de hecho planteo la pregunta es precisamente, ¿qué es esa composición eh, y diferencias que existe dentro de la UDI? Eh, y bueno, ¿por qué es en ese sentido importante esos posibles quiebres? Eh, ¿O en ese sentido, cuáles son las implicaciones que tiene que haya una pues, división, en ese sentido, eh, de esta diversidad política que representa la UDI, ¿no? de grupos pues, más conservadores, a, a, pues, digamos como esta derecha renovada, de algún modo. ¿no? ¿Tú, cómo, lo a ver, ven, ¿Cómo lo ven? A ver, eh, por desgracia, o sea, no es la derecha renovada, es la UDI, eh, por, por decirlo de una forma. Es una derecha <risas> que, efectivamente... Hasta los mismos sectores de derecha, no me acuerdo cómo se llama este escritor que le, que le hablaba de la derecha cavernaria. Eh, ¿Cómo eh, ah, no me acuerdo que. Ya, bueno. Eh, tenemos aquí una situación que es sumamente compleja, porque eh, la UDI, que es uno de los partidos más grandes de Chile, ¿ya? que en su momento fue el partido más grande de Chile en términos de cantidad de militantes, eh, esa UDI popular ya no lo es. ¿ya? primeramente ya no es el partido más grande de Chile, eh, extrañamente el partido comunista en términos de los registros formales. Eh, pero eh, la gracia de lo que pasó el fin de semana eh, Tiene dos, o sea, tres significados Uno, la votación electrónica Como concepto en términos de democracia La votación electrónica en el mundo Se va a implementar hoy día, mañana o pasado ¿ya? Eso va a pasar Lo que estamos viendo hoy día son diferentes momentos Para que ocurra Lo complejo es que esta empresa, e voting A mí me tocó, por pega, me, me tocó conocerlo directamente Yo he estado en su proceso electoral Y son muy buenos, es muy rápido claro. Pero parece que no se puede... Eh, operar cuando son mucho el volumen de votos, porque también tuvo problemas con el tema ciudadano en la misma empresa. ya eh, Y lo complejo, lo que ellos decían como argumento, es que eh, como el partido el día anterior, a horas antes del inicio la, de la votación, le pusieron otras modificaciones en términos del, de la, del patrón de, de voto, eh, hubo esta, esta esta complejidad. ya Y lo que ha ocurrido es que la lista de Van Rieselberger, eh, conjuntamente con la de Macaya El día antes so, eh, estaban discutiendo sobre la idea de posponer las elecciones para el 16 de diciembre, ya una elección normal con papelito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es como lo, lo que pasó el fin de semana, que no pudieron votar, la gente... Fue un fiasco al final del día, así como en términos bien concretos fue un fiasco. La gente iba a votar por el celular, se metía, bla, bla, bla, 20 minutos votando, no podía, no podía, no podía, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó etcétera. Al final del día, todo, la UDI le echó la culpa a e, -botin, e -botin dice que no tiene la culpa, que fue culpa de la... etcétera. Y aquí nadie tiene la culpa. Pero, un fiasco gigante al partido controlador del de gobierno, Eso es lo primero lo segundo es que tenemos eh, dos sectores en disputa en un partido que antes era muy monolítico, que en este caso es Macaya que es el, dip el diputado de la UBI y eh, la actual presidenta que es Jacqueline Van Rieseperge que ella es, ella es la encargada de llevar adelante esta votación y cosa que no ocurrió, donde se enfrentan dos visiones de qué es lo que tiene que hacer la UBI de aquí en adelante, y ahí está lo interesante ¿por qué? porque los sectores de Macaya lo que plantean no es, una, no es que se van a colocar los colores de Bopoli, ¿ya? Porque si, si fuera por eso, mejor se hubieran metido a Bopoli. O al inverso, meter, incorporar a Bopoli a su fila. Lo que sí están diciendo es que hay ciertos lenguajes y ciertos matices que hay que empezar a aceptar por estos nuevos tiempos, ¿ya? Es como, por decirlo de alguna manera, es una careta eh, pinochetista, pero más amigable. Que la UDI, eh, el último tiempo, como que ha estado ahí a regañadientes tratando de hacerlo cuando su cambio de declaración de principio, etcétera, etcétera. O sea, ya no hablar tanto de, del gobierno militar o no hablar tanto del pinochetismo, pero está en su sangre, está en su seno, pero eh, estos tipos dicen tal vez hay que morigerar un poquito más el lenguaje, un poquito más, más cercano a la ciudadanía, etcétera. Y tenemos por otro lado eh, a Van Velde que representa los sectores más ultra, más ultraderecha, que no se alcanzaron a ir con José Antonio Cás en su aventura electoral, eh, que ven con preocupación que estos sectores de Macaya y eh, Coloma y etcétera y, y amigos y amigas eh, eh, puedan efectivamente llegar a la, a la, a la presidencia de, de, de la UDI y puedan eh, configurar otra línea política que se traduzca en perder el impulso por desgracia de las derechas o de las ultraderechas a nivel mundial. Entonces eh, Para que las vecinas y los vecinos, más o menos, me, me entiendan lo que estoy diciendo. Tenemos un partido que fue uno de los más importantes de eh, la derecha en los 90 y los 2000, que hoy día lo sigue siendo, que antes tenía una sola forma, una sola, una sola mirada de poder cursar o caminar, pero hoy día tiene un sector mayoritario, o sea, un sector que en general eh, está en conflicto con otro sector. ¿Ya? y eso significa también una crisis en el interior de unos partidos controladores de la moneda o sea, estamos hablando de uno de los partidos base o uno de los pilares fundamentales para el gobierno Piñera, entonces ahí hay una complejidad que yo creo que hay que seguir analizando y ver lo que va a pasar el 16, porque esto va a ser interesante porque si es que gana uno u otro sector puede haber fuga militante para cualquiera de los dos lados o sea, más hacia la derecha, que sería ya la ultraderecha de Cass, o un poquito más hacia el centro, que sería más bien cercano a evópoli ya por ejemplo, Belolio mencionó eso ¿Ya? Bueno, de hecho, al final <coughs> lo que planteas es la posibilidad de que un nuevo sector de la UDI, eh, eh, de alguna manera la parte como más radicalmente derecha, eh, pueda quebrar y simplemente en ese sentido hacer como más visible esta tendencia que hay actualmente en, en Sudamérica de, de grupos eh, pues son más bien ultraconservadores, ¿no? Sí, eh, ultraderechista. Ultraderechistas. <coughs> y bueno, precisamente, pues en base a esto y porque finalmente eh, eh, hay una, una situación eh, en Sudamérica, eh, pues ya se ha planteado, ¿no? La posibilidad de que pasen los efectos bolsonaros en, aquí en Chile, ¿no? Eh, así que bueno, está, está de ver eso hay que precisamente como estar atentos a, a cuáles son los cambios eh, políticos dentro de la UDI dentro de la derecha en general eh, porque bueno no solo significa el hecho de eh, como esta eh, Cambio de nombres o, o estos posibles recomposición de nombres, sino finalmente cuál es la perspectiva política que vaya, que puede ir predominante en el, en, en el tiempo, ¿no? que, que, que se va a ir posicionando. Y, y bueno, eh, digo, no es que la concerta, yo, yo soy absolutamente detractor de la concerta, pero eh, eh, en ese sentido significa que si ya volvió a haber un gobierno de Piñera y, y puede haber siguiendo, sigue habiendo si puede seguir esa tendencia de derechización y, y la derechización involucra una radicalización de la derecha, pues ciertamente es una situación problemática prepárense prepárense <risa> sí. eh, bueno, pues eh, en base a esto último, porque finalmente es una tendencia mundial eh, quería que nos pasáramos a, a España eh porque, bueno, recientemente fueron elecciones en Andalucía, esto es la región del sur de, de España, eh, eh, en un lugar que ha sido un bastión histórico de, del PSOE, ¿no? del Partido Socialista Obrero Español, eh, que, bueno, desde básicamente los 70 y principalmente a partir de los 80s en adelante, había tenido el control de esa, eh, esa zona, eh, y que pues literalmente había sido como la fuerza hegemónica eh, aún cuando había porcentajes de votación que habían bajado pero en las últimas elecciones a pesar de que eh, siguió siendo el partido más votado eh, sus niveles bajaron eh, un poco menos del 30% y de hecho más del 50 de, de la votación fue hacia partidos de derecha y de hecho a un partido que se llama Vox que es eh, pues una especie de, de eh, versión española de lo que significa eh, pues los grupos de, de, en, en Italia no con con eh, Salvini, con Salvini. Eh, o los grupos que están en Francia, que, con Le Pen. Eh, en Francia con Le Pen, y los grupos que han aparecido eh, en Europa del Este igual, no, en Polonia, eh, en, en Hungría, en Holanda, eh, Alemania. Bueno, de hecho, en, en todos lados, ¿no? realmente la, la extrema derecha ha sí. aparecido, en, en, pero en todo caso es como en estos, en estos último tiempo una, un resurgimiento o mejor dicho un surgimiento de un grupo, un grupo eh, de planteamientos políticos un grupo de partidos políticos eh, que tienen una serie de, de eh, como situaciones o ideas comunes ¿no? la idea de regresar a una, aspectos nacionalistas eh, una, un planteamiento vinculado a ideas a veces eh, filomilitaristas a veces eh, eh, digamos con algunos rasgos eh, vinculados a, a, a esta idea pues, de los fascismos en, en, en, durante la primera mitad del siglo XX eh, y bueno, una especie de defensa a la globalización literalmente eh, entonces bueno, aquí hay una serie de, de problemáticas eh, que están básicamente apareciendo y que bueno, aquí nuestro amigo Jordano nos comentaba de, de, de, una, de alguien que Realizaba un análisis se decía la derecha se está apropiando del miedo, de la, de la rabia, perdón, de la ira. Eh, entonces, bueno, efectivamente es, es muy emblemático esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes de esta situación en España? Eh, pues que lo que hace es que cada vez más países en Europa muestren este fenómeno. Eh, lo primero, mira, voy a leer una, una parte, una nota que, que lanzó el resumen ayer y indica esto. Eh, terremoto político en España, triunfa la extrema derecha en Andalucía. Tres partidos de derecha que compitieron en un discurso rabioso anticatalán contra la memoria histórica, declaradamente homofóbicos, contra los derechos de la mujer y los inmigrantes, se alzan en la victoria electoral en Andalucía, la región más poblada del Estado español, en la antesala de las elecciones españolas y europeas de mayo próximo. Y aquí lo complejo es que tenemos un partido que es Vox, que pasó de cero escaños a doce de un momento a otro. ¿ya? Eh, donde está eh, tiene una posición y un discurso abiertamente anti-mujer, anti anti-derechos anti sociales eh, donde levanta al rey de España como un elemento supremo y, y casi endiosado y que van a volver a recuperar la España de Franco ¿ya? y lo complejo también, y por eso hablan de terremoto, es que Andalucía era un sector de que desde 1975, desde que termina la dictadura cívico-militar en España que siempre estaba gobernando la centroizquierda, izquierda ¿ya? o la izquierda, no quiere ponerlo así. Y eso se traduce en que, eh, ¿qué va a pasar con Madrid, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con los sectores que efectivamente el PSOE no tiene una vitalidad donde eh, la tenía antes, si perdió en su bastión? ¿ya? Y una complejidad, por decir decirlo menos, que eh, eh, deja harto que eh, decir respecto a la discusión la disputa que está ocurriendo con eh, Cataluña por ejemplo, o con los países vascos o con los, in los procesos independentistas en el interior de España, mejor dicho eh, y también tiene una complejidad desde el punto de vista de esta ola de, de, de las ultraderechas en Europa, como bien mencionas ya que eh, lo que Vox representa, está representado por otros partidos en diferentes lados y al final del día hay un arco bien grande que va desde Estados Unidos con Trump que va abajo aquí, al ladito de nosotros con, con Bolsonaro que va el, al lado también con Filipinas que está en Europa con otros sectores etcétera Entonces, eh, la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿por qué la gente, el pueblo está votando sectores de ultraderecha? ¿cuáles son los problemas que el tercerismo o la tercera vía eh, implementó desde los 90 hasta la fecha? ¿será, que la, será la globalización la, la, la que ha perjudicado todo esto? ¿será eh, el que el estado de bienestar se ha reducido? o será que la gente quiere un cambio más radical respecto a su realidad porque efectivamente está siendo golpeada permanentemente ¿ya? Eh, y al parecer los eh, y lo último eh, eh, Sánchez, que es el actual presidente, tiene un problema más grande porque ya es minoría al interior del parlamento, a él lo pusieron por Rajoy, por las crisis económicas que tuvieron por, por el tema de los de Falco, y etcétera. etcétera. Eh, en esta votación eh, que fue bien compleja hace unos meses y queda, queda trastraviado. o sea, al final del día eh, Sánchez no tiene mucho piso para gobernar y hacer las cosas que quiere hacer y eso se traduce en que mayor capacidad va a tener estos sectores de ultraderecha para seguir avanzando en las futuras elecciones que son el próximo año y el próximo año va a ser más complejo para estos sectores ya que tienen elecciones municipales, regionales y de la Unión Europea o entonces sea, hay una complejidad mayor Sí, eh, no Igual leía la noticia Respecto de España Y quedaba ah, igual con la boca abierta Porque yo creo que ahí va dando cuenta De que igual eh, Las luchas feministas atacan De forma estructural el, el poder Y también la migración Y todas estas cuestiones Contra las cuales se están levantando Los partidos de ultraderecha Y ahí igual me añado la pregunta eh, La verdad, ¿por qué la gente está votando por ellos? ¿Por qué están alcanzando Tanto poder? Bueno, aquí digamos que hay que señalar una serie de características que ha tenido pues esta dinámica mundial en los últimos 15 años, por decirlo de algún modo. Eh, en primer lugar, recordemos que eh, hay una situación de mucha, de mucho crecimiento durante la primera década de este siglo. Eh, durante los primeros de años de este siglo, a partir de, de una cierta dinámica de, de consumo que, que estaba eh, hiper eh, desarrollada o, o, o hiper mo eh, eh, eh, motivada, eh, por ejemplo en el caso de Estados Unidos o, o en Europa, con toda esta cuestión de, de las hipotecas, de los préstamos, de la, la, todo el desarrollo de la construcción. Eh, y que finalmente termina en un quiebre en eh, eh, en el 2008 con la crisis subprime, eh, que finalmente es básicamente, eh, evidentemente, la claridad de que el mercado no se autorregula, no es que eso es mentira, eh, pero al mismo tiempo eh, el hecho de que eh, eh, los estados no, no logran en ese sentido eh, o mejor dicho su planteamiento no es contrarrestar esto sino básicamente seguir las mismas políticas que han seguido no y aquí eh, que por pues, ejemplo rescatar a los bancos y quitar los subsidios a los trabajadores y trabajadoras pues. claro. por supuesto finalmente es el, el hecho de seguir con las políticas neoclásicas no de, de, de tratar de de lo, lo que se le llama la autoridad de tratar de disminuir el gasto público de motivar la inversión a partir de la venta de activos eh, del estado Eh, de enfocarse en que el Estado básicamente únicamente regula eh, determinados aspectos macroeconómicos eh, de la independencia de los bancos centrales y pues fundamentalmente eso crea efectivamente una situación en donde el Estado de Bienestar Europeo, por ejemplo, ha significado eh, pues una, una pérdida, digamos, de cuáles son las posibilidades eh, de protección para esa ciudadanía, ¿no? Eh, y eh, por otro lado, que finalmente pues ni siquiera en esta idea de, de la austeridad ni siquiera eh, se puede de alguna manera contrarrestar las políticas eh, porque finalmente no se tiene el control del mundo, ¿no? El mercado pues, es un mercado global y Europa no tiene el control del mercado global. No, no lo tiene. Eh, bueno, nos vamos a ir a una pausa eh, La pausa, nuestra pausa de las 7 Y regresamos eh, para discutir Seguir discutiendo este tema Más allá del espectáculo Radio Lorenzo Arenas, 107.1 Biodiversidad en peligro Un espacio educativo De la Asociación de Municipalidades Del Territorio Nonguén la madre culebra esta especie que vive solo en la zona central de chile desde el sur de la región de coquimbo hasta la región de la araucanía es conocida científicamente como acantinodera cumingui. es uno de los insectos más grandes de chile que en estado adulto no se alimenta a pesar de tener un par de mandíbulas muy fuertes Las hembras llevan el cuerpo de color negro o café muy oscuro y tienen la particularidad de que no vuelan. Los machos, en cambio, son más pequeños, tienen el cuerpo de color amarillento, las antenas muy largas y sí vuelan. En el día es frecuente observar a las hembras caminando entre la hojarasca del bosque, entre troncos caídos o bien enterrados en huecos de árboles o del suelo. Los machos, en cambio, tienen la actividad durante el crepúsculo y la noche, y son fuertemente atraídos por la luz de luminarias públicas o domiciliarias. El nombre común, madre de la culebra, se debe probablemente al gran tamaño que presentan las larvas, las cuales viven dentro de los troncos de árboles en descomposición. Aunque está protegida por la ley de caza, es muy apetecida por los coleccionistas de insecto por su gran tamaño. Este insecto, a pesar del aspecto amenazante que tiene en sus mandíbulas, es totalmente inofensivo. Si encuentra algún ejemplar de esta especie o de alguna de sus larvas, le rogamos que no le haga ningún daño. Radio Lorenzo Arenas, 107.1 le ofreció la luna, le dijo solo quédate conmigo, no hay fortuna, que valga el corazón que te daré, ya dudo un momento y luego contestó que sí, pero sin juramentos, que no, vas a saber después cumplir. Y si de verdad me amas, no habrá casorio para que con dos en una cama. Sobran testigos, cura y juez, y viviremos lejos del tráfico y la polución. Mejor llegar a viejos a la sombra de algún sauce llorón. Le regaló un anillo de quita y pon que un ensinatar, y levantó un castillo de arena fina junto al mar. Sus dos hijos dudaron. Entre el dinero y el saber, llamaron al primero, Caín y al Benjamín Abel. Lo leí, lo soñé, lo viví, lo inventé. Mi cuento de momento empieza bien. Se aclaró, apenas se quedaron, solo ya Caín y su ambición montaron un negocio en el terrenito de Papa, menudo par de socios, Caín, Demoliciones S.A. Hicieron del castillo, un bodrio de urbanización, a que le den sencillo, se llama Nueva York, los dos viejos se hospedan en un hogar de la tercera edad. El hijo que les queda les manda mazapan por Navidad. No conté, tal cual fue, como haré, que al final los cuentos que yo cuento acaban tan mal. Doremy, mi, mi fasol, fasol la. Fatal, no soy yo, Obladi Oblada los cuentos que yo cuento acaban son mal. Colodín, colorado. El cuento que yo cuento se ha acabado. Oh. Me toca a mí. Estamos de regreso a la cabina y bueno, aquí eh, Sanín tiene esta pero burquillo de hablar así que le vamos a dar la palabra por favor Gracias, gracias <risa> eh, Yo creo que el caso de España eh, hay que analizarlo con harto detalle porque eh, ahí hay, se están dando varias cosas al mismo tiempo una de las primeras cosas que eh, hace un tiempo vimos con harta expectativa ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña? ¿ya? Donde hubo una movilización mayoritaria, donde la gente eh, en su referéndum demostró un rechazo general a las políticas de Rajoy y cómo se han sido tratados por harto tiempo y efectivamente levantan una, un, una apuesta independentista del Estado español y no así de la Unión Europea, donde, eh, al igual que los otros sectores independentistas de España, eh, han podido articular o tejer ciertas cosas. Pero En paralelo también teníamos una crisis bien grande de los partidos de la institucionalidad española, en este caso el PP totalmente cuestionado respecto a, a, a las platas políticas, en este caso para hacer un cine para que la gente pueda, pueda comprender la dimensión, es cuando el controlador de la UDI, en este caso el Choclo de Lalo, estaba financiando ilegalmente la política aquí con Penta, allá en el PP en España pasaba lo mismo. ¿Ya? la diferencia está que ahí cortaron cabeza y metieron gente en la cárcel aquí un ratito nomás, una horita, una, una semanita ¿Ya? Eh, y además, ahora en concreto hay un nuevo gobierno que es de Sánchez que se tradujo en una crisis interna e institucional de España y eh, cosa que no, no va a poder lograr, a mi parecer, eh, no va a poder lograr muchas cosas porque al final del día es minoría y con esto efectivamente un balde de agua fría gigante pero en paralelo y ahí y por eso quería tal vez meter un poquito más la cuchara es cómo la izquierda o las izquierdas a nivel a niveles mundiales se pueden hacer cargo de manera inmediata de lo que está ocurriendo eh, sobre las posiciones de la gente de los comunes de las comunas de lo, de lo, en términos generales porque eh, Las personas están decidiendo eh, resolver sus problemáticas desde la ultraderecha. Y esto significa que eh, ojalá haya menos derechos para las mujeres para defender lo mío. Ojalá menos derechos para los inmigrantes para defender lo mío. Ojalá que el Estado siga siendo pequeño y siga siendo financiado o dirigido por banqueros, pero que me dejen tranquilo a mí en mi metro cuadrado ojalá que yo pueda interactuar con las personas solamente por medio de redes sociales y que nadie cuestione mi nivel de pensamiento y no tenga una posición crítica ¿ya? y hay una complejidad porque aun cuando la gente vote de las derechas el problema va a seguir existiendo porque ahí tenemos problemas, por ejemplo un problema del cambio climático y un problema del medio ambiente a escalas mundiales tenemos un problema respecto a la violencia machista a niveles mundiales que ya se ha visibilizado por el movimiento mujeres a nivel mundial en España en concreto un amparo el 8 de marzo. Gigante. Más, ¿eh? Entonces, <risa> tiene esas nivel. contradicciones, tiene el País Vasco con una munición gigante de mujeres, y al otro lado, sí. hoy día están votando la ultraderecha. ya Y en la costa, o sea, cómo los sectores de izquierda, o para, para sacarlo de izquierda a derecha tal vez, cómo los sectores populares son capaces de construir inmediatamente formas de resolución de las problemáticas cotidianas. Yo estoy hablando de alimentación saludable, estoy hablando de otro tipo de educación, otro tipo de salud, otro tipo de construcción de vivienda, discusión sobre la ciudad, etcétera, etcétera. Porque esa es la corta. Pero al final del día, la problemática que nos, que nos impone esto es cómo pensar otra democracia real, cómo pensar otra institucionalidad donde eh, los derechos humanos estén en el centro, la persona humana esté en el centro ahí. ya. Cosa que el modelo capitalista patriarcal a escalas globales no te asegura, y eso está demostrado. O sea, no es necesario decir las matanzas permanentes que hay en África, no es necesario decir lo que está pasando con los caravanas inmigrantes que están llegando, o sea, que está al lado de Estados Unidos. O, eh, efectivamente, las movilizaciones masivas en diferentes partes del mundo en pos de derechos tan básicos como la posibilidad de vivir. O sea, ya lo habíamos hablado al principio, o sea, el Estado chileno, que es un Estado capitalista patriarcal, asesinó a un mapuche por sus reivindicaciones tan básicas como la autodeterminación. Entonces, hay un asunto... Eh, civilizatorio y un asunto a escalas globales que las personas comunes y corrientes nos tenemos que empezar a cuestionar nuevamente porque hoy día existen más herramientas existen más herramientas para poder tomar eh, ciertas decisiones en términos organizativas, en términos colaborativas poner la solidaridad de por medio también, porque si no vamos a ver Vox o los José Antonio Kast del mundo o los Bolsonaros del mundo van a inventar salidas que son más militarización más represión pero no van a tener una salida porque la gente, al final del día, si es que está neoliberalizada su economía, o si está el capitalismo mejor dicho, lo, pri lo primordial va a ser el mercado. Y esa persona que votó por la derecha, por ejemplo, hoy día con Piñera, lo más probable es que hoy día puede estar cesante, la pueden haber despedido, puede haber cerrado su fábrica, porque al final del día ese voto es solamente un ejercicio momentáneo, simbólico, pero las fuerzas reales, lo, lo que está ocurriendo en la materialidad, eh, es lo que está marcando el asunto. Eh, bueno, aquí al final lo que estás planteando involucra una cosa fundamental que es cómo responder, ¿no? cómo, cómo en ese sentido como izquierda podemos eh, tener una, un planteamiento que signifique soluciones a, a una serie de problemáticas, yo ahí solo quería mencionar un par de cosas porque des, para vincularlo de ahí a la situación en, en América Latina y en Europa, es que bueno, Por un lado, evidentemente están las cuestiones materiales, ¿no? Que siguen siendo imperiosas, han cambiado en ese sentido, eh, pero que están están allí, ¿no? Que evidentemente esta globalización ha significado eh, una vulneración en ese sentido, de, de como la estabilidad, por ejemplo, ¿no? Eh, Pero también, está, y bueno, también están digamos cosas como pasan en América Latina, como pues la seguridad. no Efectivamente es un problema eh, los niveles de violencia que tienen que ver con cosas estructurales. No es que sí. sea el, el tema de que los asesinatos vienen por la delincuencia. ¿no? Sí. Pero eh, fundamentalmente que eso es un problema inmediato que involucra abordarlo eh, también como una cuestión de una demanda que ocurre en América Latina. Sin embargo, además está todos los aspectos objetivos, y eh, tú lo mencionabas haciendo un recuento, ¿no? De que poder opinar sin que me cuestionen, etcétera, involucra como toda una serie de, de concepciones que nos han, han definido eh, que significa el control de los sentidos dentro de la población. Sí. Es, es decir, qué es lo que eh, de, de, definimos como eh, el sentido de la vida, qué es lo que involucra eh, nuestro, nuestra cotidianidad, ¿no? Eh, yo, en es digamos, como izquierda, creo que lo fundamental es que no podemos seguir asumiendo eh, in, que sigamos reproduciendo de manera tan eh, fuerte, no tan eh, eh, in, inmiscuida en nuestro sentido sobre el, la, la institucionalidad actual, porque finalmente nos hace, nos meten en una trampa. final eh, Si al final queremos construir... Un sabato chino... Queremos construir como planteamientos y nos involucramos a que, ah, sí, no, pero es que la economía involucra que hay que eh, abrirse a los mercados, que hay que crear una eh, estabilidad macroeconómica. Eh, todo esto que yo no digo que tengan ciertos, ciertos a, a sentidos, por ejemplo, el tema del comercio ¿no? o, o el hecho de que hay que tratar de que la economía en su conjunto tenga como cierta estabilidad, pero no en el sentido de lo que involucra, por ejemplo, eh, toda esta idea de la independencia de los bancos centrales, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que literalmente eso nos pone nos amarra porque no tenemos la posibilidad de controlar nuestros aspectos monetarios. ¿no? o lo como el FMI con Argentina. Con o sea, FMI vendieron con... su soberanía hace muchos años ya. Eh, entonces bueno y, y ya no digamos como todo el sentido de eh, cuál es la, la forma de, de desarrollar eh, en ese sentido ¿no? la participación política o mejor dicho todo lo político que tiene que ver con las decisiones ¿no? Que, que no podemos seguir en esta idea de las democracias electorales eh, liberales finalmente eh, y, y bueno yo ahí evidentemente veo lo complejo en relación a Europa porque Europa se ha metido totalmente en eso y claro lo, lo que vuelve, lo que sale es pues sí opciones Que van al franquismo, finalmente, ¿no? Así Vox es, es, es regresar al franquismo. Eh, esta idea de, de los nacionalismos frente a los autonomismos, finalmente es como una especie de respuesta de que, bueno, si tú te quieres independizar, entonces yo voy, voy a regresar. Y lo te, milico. Tengo que regresar al homilico para imponerte que tú eres parte de España y se acabó, ¿no? Sí. Eh, entonces, y bueno, a, a eso agregado a la homofobia y a la xenofobia, que es eh, super marcado, ¿no? Que es algo que siempre ha existido en España, finalmente, eh, entonces bueno, finalmente digamos de, de, de que está esa situación y, y efectivamente lo, lo que es muy importante es que la izquierda tiene que tener la capacidad de respuesta, no y de hecho, tal vez para mencionarlo rápidamente, porque ya no va a haber tanto tiempo, el, el tema de... de de Francia finalmente visibiliza eso, ¿no? Sí. Toda la movilización que hubo hace el, el fin de semana antepasado y este fin de semana pasado. No, y que parece que va a seguir. Y que va a seguir, pero efectivamente, ¿no? Ahorita Macron eh, de, se, dio en se dio en que iba a dejar de subir ese impuesto a los combustibles eh... Pero finalmente va a seguir, ¿no? Porque la gente se da cuenta, ¿no? Y asume que hay muchas más cosas que involucra eso y, y además porque le, le pegan bajo, ¿no? Es decir, ya no te subo los impuestos, pero a los otros sí, no, no solo no se los subí, sino se los bajé, ¿no? sí, sí. Es decir, a los, a los más ricos no solo no se los subí, sino se los bajé. Entonces, finalmente eso va a seguir, pero la izquierda no ha tenido la capacidad de respuesta, ¿no? Melechón, sí. que es el al final como el representante de la izquierda, eh, no tuvo la capacidad de decir por al aludir. A esa institucionalidad actual, a ese sentido de la institucionalidad actual, de decir directamente yo apoyo las, la movilización, yo apoyo las medidas que se están realizando los movilizados. no, sí. ¿No? Porque, ah, bueno, son violentas, entonces si son violentas se involucran en que yo estoy motivando a la violenta y la institucionalidad del Estado y el republicanismo francés, etcétera. Bueno, eh, bueno, solamente un comentario respecto a lo de Francia, porque yo creo que la gente que pudo ver las imágenes eh, son sumamente impactantes, ya que. Eh, el arco del triunfo, estaba rodeado de chalecos amarillos protestando. El fin de semana pasado hubo, hubo más de 1.500 cortes en todo el país y uno puede pensar que son cientos de miles de personas en la calle. Son alrededor de 75.000, 100.000 personas que están manifestándose de manera concreta, pero que hacen en lo visto, hacen tanto ruido, tanta movilización cortes de calle, quema de autos, quema de establecimientos, etcétera, etcétera, que el gobierno tuvo que regular Porque... Eh, el impuesto a las bencinas iba a subir en enero, el primero de enero, y en este caso dijeron que no, van a posponerlo por seis meses. Además estaba subiendo, eh, van a van a mantener abajo eh, el tema del impuesto al gas y la electricidad. Pero además el movimiento de los chalecos amarillos, que estaba convocado por Facebook, estaba pidiendo, ahora ya además de, del tema de las bencinas, está pidiendo un aumento del salario mínimo, estaba pidiendo una subida de las pensiones, y además está pidiendo un aumento del impuesto para los más ricos. Ya y uno de los, yo creo que ahí quedo, yo que me impactado cuando sale eh, públicamente uno de los, de, de los Logan más importantes, dice las y los franceses no queremos mi caja porque algunos sectores también estaban pidiendo la, la cabeza a Macron, que renunciara abiertamente, entonces el gente del tipo estaba acá en Argentina, con el bochorno más o menos cuando eh, Macri no lo va a buscar o lo, lo, la, la, la jerarquía ahí no lo va a buscar, pero eh, además uno que sale del avión y tiene que saludar un chaleco amarillo Porque está, está, está ahí al ladito, sale y saluda un chaleco amarillo. Pero eh, el tipo se tuvo que volver. La comitía presidencial se volvió porque en Francia estaba la tendalada. Entonces, eh, varias cosas podemos ver. Y yo diría yo diría que eh, Macron cedió a las postuladas de los postulados del movimiento de los chalecos amarillos, como se estaba mencionando, eh, porque estaba ocurriendo otro hecho. En otros países de Europa, esto empezó a agarrar vuelo. Claro. Entonces, mejor parémoslo ahí, en Francia, uh -huh. antes que se empiece a expandir en otros países de Europa que está pasando lo mismo. Bueno, evidentemente tiene que ver con una estrategia de control de, de daños esto también. Eh, y, y finalmente, pues esta movilización de los chalecos amarillos, como se le ha llamado, eh, involucra una expresión en ese sentido de las crisis que están ocurriendo en Europa, en el mundo, sobre esta dinámica globalizada, eh, evidentemente muy... Mm, como eh, vuelto más crítica a partir de, de la crisis subprime en la, de la cual Europa no, no ha podido salir propiamente eh, y que involucra finalmente sí la, la, la pérdida de, de, de, de alguna manera de derechos o de ciertas condiciones ¿no? Ent y entendiendo que Europa tiene toda una serie de ventajas históricas por el colonialismo y por tanto todos los recursos que ha explotado en el mundo ¿no? eh, Pero bueno, finalmente lo que va es que simplemente, como dicen, eh, ya están teniendo, se están sintiendo que están recibiendo megajas. ¿no? Eh, así que para pasar a, a nuestro penúltimo tema y para hacer básicamente un comentario, está, estamos tratando de invitar a un compañero para que podamos hablar más amplia, amplia del tema. Quería mencionar como contraposición a estas dinámicas la actual situación de México con el hecho de la toma de gobierno de, de López Obrador Eh, que bueno eh, hay una serie de cosas que, que involucra eh, actualmente en primer lugar evidentemente esta es como la excepción en de las últimas ele elecciones que hubo este año en América Latina eh, y que hay una serie de aspectos que, que ocurrieron que de alguna manera terminan siendo emblemáticos aunque no es que signifique la radicalidad una es el hecho de que eh, se definió que van a quitar estas pensiones a los presidentes que va a disminuir los salarios de hecho pues el, el salario de la presidencia va a aumentar sí, el, claro, el salario del ejecutivo de, del ejecutivo no de sí. la gente común y corriente no no no el disminuir, perdón sí, el salario sí, sí, sí, sí, de, se de, de los de, eh, eh, los puestos altos del ejecutivo sí. perdón sí, para que, que, eh, y bueno finalmente esto es una, un aspecto muy eh, populista un eh, aspecto que de alguna manera se ha hablado desde hace mucho tiempo Eh, que involucra evidentemente una eh, de, de alguna manera un roce una tensión con los eh, anteriores pre presidentes porque finalmente los eh, ladronzuelos mejor eh, dicho sí los la, la, la, la ladrones absolutamente pero finalmente digamos estas los expresidentes siempre se permanecen como eh, agentes de poder en México y sí. eh, y al mismo tiempo también está esta dinámica de, de aspectos por ejemplo de eh, terminar eh, o eh, eh, literalmente como hacer un cambio una eh, limpia en la mesa con el sindicato de la educación pública que era una mafia literalmente de hecho una mafia a partir de la cual salió un partido panal eh, y que finalmente digamos se involucra como tratar de ir recuperando la imagen de, del Estado. Eh, hay aspectos de alguna manera un poco más eh, importantes en términos de su significado, como es el hecho de esta eh, decisión de parte de, de Marcelo Obrá y del gobierno de López Obrador de eh, tomar un poco todos los médicos que fueron que han salido de, que están saliendo de Brasil uh -huh. eh, ahora eh, dentro de los eh, programas que eh, van a estar desarrollando en México lo cual involucra pues, una posición directa de, de un acercamiento a Cuba en primer lugar y de que pues, estamos planteando que esta opción eh, eh, de alguna manera eh, pues tan conservadora no es la vía no eh, Y bueno, de ahí señalar en ese sentido que hay un apoyo de una buena cantidad de movimientos sociales, no todos, pero que efectivamente hay un eh, apoyo importante. Precisamente estaba eh, en, en el acto, en las afueras de, de la Casa Presidencial, en el cierre del Palacio, que es ahí en el Zócalo, eh, y que yo lo interpreto, y espero que sea así, que involucra... Por un lado, un reconocimiento, que es algo muy importante, pero finalmente un reconocimiento que involucra eh, ponerle el. al el, gato? Eh, no sé qué significará eso, pero. Hacerte cargo de lo que tenés que hacerte cargo. Sí, la presión finalmente de, de, de, de que tienes que responder a nosotros, ¿no? A sí. nosotros. Eh, así el, que, pues, es importante. El tipo cuando sume, dice, lo escucha la pasadita, dice: eh, Yo no voy a robar. Y eso ya indica efectivamente que para atrás tiene un conjunto de tipos que están neta le robando en general y esperemos que el tipo a lo menos no sea corrupto, desde el, desde los, y él y su gobierno, esa es la primera, la primera gracia. Lo segundo, que también aparte de lo que tú mencionas, yo creo que es relevante indicar que él va a iniciar inmediatamente una investigación respecto al tema de los 43, ya que son 43 estudiantes que fueron desaparecidos, Y que actualmente eh, él está iniciando una investigación sumamente profunda para poder averiguar y esclarecer cuáles fueron los sucesos de esos estudiantes movilizados que desapareció el gobierno. O sea, al final del día se, se demostró que fueron eh, aparatos institucionales los que desaparecieron a esos estudiantes, donde antes se había indicado que fue el narco, etcétera Entonces, hay, ahí hay un tema. Eh, y al menos es un contrapunto lo que ocurre con, con Bolsonaro. O sea... Eh, vamos a ver qué va a pasar con esas conversaciones permanentes entre Donald Trump y AMLO, porque López Obrador, eh, si bien no es de izquierda declaradamente, sin, eh, tiene un, una sensibilidad social mucho más potente eh, que la mayoría de los países, eh, de los, eh, que la mayoría de los presidentes actuales de Latinoamérica. Eh, y este tipo de Trump, también como lo tienen en su frontera, vamos a ver cuál va a ser la disputa más grande ahí, porque. Ellos agarraron, eh, aprovecharon, perdón dicho, eh, aprovecharon con el anterior presidente Peña y Nieto a cerrar varios acuerdos económicos. Entonces ya tenían más o menos cortadas estas cositas, ahora que asume eh, López Obrador, pero esta situación actual eh, con este nuevo gobierno, eh, esperemos que sea un mejor gobierno para para la y los mexicanos pero por sobre todo que la gente no deje de organizarse. Yo creo que también es un mensaje que una, un aprendizaje, mejor dicho, con lo que pasó con los gobiernos progresistas. Por supuesto. Porque si no, eh, puede ocurrir que hay una buena ola en un momento, pero que la gente depositó solamente la representación de su interés en otras personas y que al final del día después la ola viene para otro lado y, y queda en pelota. Vos. Y es un, un problemita que ojalá no ocurra no ocurra de nuevo por supuesto bueno vamos a dejar esto y porque precisamente aquí Victoria nos quería comentar algunas cosas eh, por una actividad que a, va a pasar este fin de semana eh, que es el encuentro eh, nacional ¿entiendes? plurinacional las, plurinacional sí. perdón si esa era la cuestión el plurinacional de las mujeres que luchan cuéntanos ¿qué, ¿qué es esto y qué va a pasar? Sí, mira este sábado y domingo 8 y 9 de diciembre se realizará en Santiago el encuentro plurinacional de las mujeres que luchan Eh, en este encuentro se van a tocar varios temas, eh, hemos estado las mujeres de varios territorios preparándonos hace tiempo para este encuentro, por ejemplo acá en Concepción se realizó un preencuentro de este encuentro de Plurinacional de las Mujeres que Luchan eh, fue el 24 de noviembre y se discutieron un poco estos temas que se van a discutir ahora el fin de semana, como por ejemplo violencia machista, educación pública y no sexista, eh, trabajo y seguridad social, derecho al territorio y soberanía, soberanía alimentaria, perdón, Eh, se discutió también sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre memoria y derechos humanos además dentro del ítem derecho al territorio incluimos también el análisis del derecho a la vivienda y a la ciudad eh, bueno el objetivo más o menos de este encuentro que se ha realizado en Santiago este fin de semana es en primer lugar ir perspectivando eh, la huelga del 8 de marzo del 2019 Si bien dentro del análisis que hacíamos veíamos que es complejo eh, intentar una huelga efectiva de mujeres este 8 de marzo, sí... Eh, tenemos toda la intención de que esto sea una, una preparación para futuras huelgas de 8 de marzo y por tanto los objetivos también son la articulación del movimiento feminista por ejemplo o empezar a encontrar formas de llamar a las trabajadoras y, y, y todas las mujeres que realizamos trabajo no solamente formal asalariado que se llama sino también trabajo reproductivo doméstico y formas de paralización eh, también discutíamos el sábado pasado el 24, fue sábado pasado no me acuerdo Pero el 24 de, de noviembre.. Antepasado. ¿Ah? El antepasado. Antepasado, como pasa el tiempo. <risas> eh, discutíamos bueno ¿cuáles, son, van, cuáles van a ser las demandas hacia el Estado, pero también cuáles, cuáles son, son los retos y desafíos que tenemos como movimiento feminista. Entendiendo que nos perspectivamos, nos, o por lo menos yo me paro desde un feminismo de carácter más autónomo que de institucional. Y además, bueno, también se tiene que ver con cómo vamos a disputar la, la agenda del feminismo liberal, que sin duda se va a empezar a instalar, si no es también la agenda de los movimientos antifeministas, previamente tales y declarados como son los de la ultraderecha derecha. Eh, no sé, dentro de eso, cuando hablábamos también del, del trabajo asalariado, eh, ¿cómo vamos a atacar el, los sectores productivos que son feminizados actualmente? Porque son el retail Eh, y en general no solamente el trabajo porque hablábamos de que actualmente las mujeres la, la, nuestra vida en general está precarizada no solamente el trabajo sino también eh, no sé las labores de cuidado que realizábamos eh, la educación nuestros derechos sexuales y bueno y sobre todo nuestra vida nos están matando eh, eso no sé si alguno tiene algo más que unas consultas o sea yo Voy a empezar por algo que eh, sí, es relevante, pero tal vez, no, como tú bien dices, no es, no está dentro del eje, pero salió hace hoy día, creo que, o ayer, eh, los índices de, de VIH que se dispararon en Chile. Y eso yo creo que también es un tema que ustedes están trabajando harto, que es el tema del derecho, eh, sexual, derecho sexual y reproductivo. En mm. este caso porque hay una demostración evidente de, eh, de cómo la cultura que es bien conservadora en Chile, entre esto y otras cosas más, eh, han afectado la salud pública de manera tan evidente. Eh, y si es que puedes hablar de eso, y también el asunto cuando mencionabas la soberanía alimenticia, más o menos, ¿a qué, a qué, a ¿qué han discutido sobre eso? Eh, de, respecto a derechos sexuales y reproductivos eh, por lo menos a mí en, en el encuentro del fin de antepasado antes pasado eh, no pudimos eh, discutir ese tema en especial porque eh, de toda la gente que llegó eh, todos nos repartimos diferentes temas y el que menos demostró interés no, fue el, no sé, este pero, tema pero en general el, el, el, sí. el movimiento feminista me ah me bueno ah, sí sí, sí. sí. Eh, o sea sí eh, eh, Es un tema, yo creo que es un tema que falta mucho por discutir porque cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos generalmente la, las mujeres feministas nos no abocamos como al tema del derecho al aborto y no hemos discutido mucho respecto de la educación sexual. Yo creo que ahí hay un, hay un problema, pero eh, sin duda me, me parece que desde el movimiento feminista también deberíamos hacernos cargo de realizar una educación popular en torno a los derechos sexuales. Eh, Sí, yo también estoy familiarizada con los índices de VIH. Son es una realidad complejísima y la verdad. Creo que, aumentaron que 20%, o sea, es... Claro, no ha sido mucho y en general, o sea, tampoco hablamos de, de derechos sexuales para las mujeres lesbianas. Se habla súper poco. Hay, hay, hay muchos tabús dentro de eso y yo creo que también es un desafío generar una agenda en torno a eso, porque se habla mucho del aborto y poco de, de los derechos, o sea, de la, de la salud sexual. Y respecto a la de soberanía alimenticia. Respecto a eso. Eh, Pero, como digo, en general, ¿qué, qué, qué está pensando el, el movimiento feminista en Chile o los sectores del movimiento feminista respecto a eso? Porque igual bueno, es interesante que estén planteando otras cosas que normalmente uno no está claro. acostumbrado a escuchar. Sí, sí pues, generalmente planteamos la violencia. Sí. Sí. sí. O sea, yo ahí. no, no La verdad es que me, me cuesta un poco pararme desde mi, desde mi yo mujer hablando de eso porque yo no, no no vivo en la ruralidad, no soy mapuche, entonces y tampoco hemos tenido la oportunidad de dialogar mucho con mujeres mapuches que ojalá tengamos la oportunidad ahora en el encuentro del eh, fin de semana. Pero sí, tengo compañeras que trabajan el tema y creo que es súper importante que las mujeres empecemos a, a discutir esto porque son justamente, o sea, las estadísticas lo dicen, las mujeres son las que, las principales agentes y sujetas políticas dentro de las luchas reivindicativas por el territorio, luchas antirestrictivistas, y son también las que están las que están matando. Sí. El caso de Berta Cáceres, etcétera, Honduras, qué sé yo. Eh, entonces... Eh, es importante igual que las mujeres de los territorios eh, empiecen a discutir sobre este tema y hablar de la semilla, eh, hablar de, o sea, del derecho al territorio de partiendo de la ciudad, de las pobladoras. Yo creo que falta articulación del movimiento feminista ahí como para también saber cuáles son las necesidades de esta. Oye, y, y la última preguntita, eh, cuando ustedes llaman a la huelga del 8 de marzo, es porque también, bueno, antes igual lo conversamos mm. que en otros lugares del mundo ya se realizó con potencia esa movilización. Por ejemplo, en el País Vasco, claro, también en Argentina, después. en Buenos Aires fue, fue importante. Sí. Eh, y también tenía entendido que en marzo de este año se hizo un encuentro latinoamericano de mujeres que se hizo en México. cierto Estaban convocando las compañeras de, de Chiapas de, del movimiento zapatista. Mm. O Entonces, sea, eh, ¿Ustedes se imaginan más o menos una articulación latinoamericana y mundial respecto a este tema de la huelga para empujar un, una agenda... Eh, feminista del siglo XXI, por decirlo de una manera o, o más o menos, ¿cómo ven eso? Sí, sí, sin duda eh, lo que sí, igual nosotros por ejemplo el fin de semana, o sea, antepasado para el, el preencuentro conversábamos de que en Chile la, nuestra realidad local falta mucho todavía generar una articulación mínima, o sea, estamos hablando de que en Argentina las compañeras se reúnen eh, tantas veces al año, tienen no. encuentros que son todos los años, que se sabe con no mucha anticipación y en cambio acá estamos todavía un poco empañales en, en eso Entonces, me parece que sí, o sea, obviamente hay que perspectivarlo desde un punto de vista latinoamericano, pero también tenemos que poner el ojo acá en cómo articularnos, porque me, a mí me parece que el movimiento feminista actual es, primero muy centralizado, está muy centralizado en Santiago, es, tenemos posiciones, yo diría que bastante divergentes entre territorios, y nos falta mucho generar una agenda, o sea, me refiero para el movimiento interno, eh, de encuentro, pues, de diálogo, de, de discurso. Son hartos desafíos que tienen por delante sí, y ya iniciaron es, también, pero pues eso igual es igual importante. Sí, eso es importante, <coughs> muy bueno, importante. Finalmente, este año ha sido muy importante respecto a toda la movilización que hubo, al hecho de lo que tú estás hablando, ¿no? El hecho de que se puedan encontrar, el hecho de que de alguna manera puedan ir creando eh, toda una, una serie de temas, eh, poniéndose de acuerdo. Eh, Finalmente supongo que es crear sentidos comunes entre los movimientos de mujeres eh, y expandir, evidentemente, la movilización. Y bueno, con eso, eh, para eh, pues, preguntar, evidentemente está esto de, lo, de este fin de semana, pero ¿y después hay alguna otra actividad que se plantea antes del 8 de marzo? Eh, bueno, eso está dentro de las discusiones también de este encuentro. De hecho, el... Para el preencuentro hablábamos de cuáles son las acciones, cuáles van a ser las alianzas del movimiento feminista para perspectivar una huelga el 8 de marzo. Eh, no sé, nosotros conversábamos, eh, por ejemplo, no sé, cómo llamamos a las trabajadoras asalariadas actualmente, que salen súper tarde de la, de la oficina, del trabajo, qué sé yo, y tienen que realizar trabajo doméstico, labores de cuidado en sus casas. ¿Cómo eh, hacemos que lleguen? Uh -huh. Estamos súper acostumbrados a utilizar las redes sociales. Eh, hay que volver a los puertas a puertas, hay que volver a las reuniones después de las 7 de la tarde, eh, después del trabajo. Eh, no sé cómo llegamos a las juntas de vecinos, porque ahí recién vamos a poder eh, hacer como un tanteo de más o menos cuáles son las acciones que vamos a realizar. Eh, o sea, yo tengo entendido de que se se están perspectivando otro encuentro después de preparación de, de este 8 de marzo ya o sea que pues a estar atentos a las invitaciones de parte de los movimientos feministas aquí en Concepción uh -huh. eh, y bueno pues por ahí toda la información que nos puedas transmitir después para poderla comunicar Bueno, vamos a terminar el programa solo quiero pasar a los anuncios eh, sobre las actividades que tenemos esta semana eh, mañana miércoles eh, hay una doble presentación de libros, está el, el libro Patrimonio Industrial en la Provincia de Concepción, registro de una herencia cultural en riesgo, del sociólogo Juan Carlos Santa Cruz eh, está una presentación de otro libro que es Chiquicamata Evolución de la vivienda en el campamento nuevo de la arquitecta Viviana Vilches-Wolf en la Biblioteca Municipal de Concepción estas dos eh, en, eh, presentaciones a partir de las 18.30 horas después está <coughs> la presentación de otro libro textos inéditos de Marx eh, a los 200 años, va est, eh, a venir eh, un intelectual argentino, Néstor Cojan, es una referencia sobre el análisis marxista, eh, y bueno, realmente una persona muy con mucha mucho eh, trabajo eh, respecto a, a lo, también el, el análisis latinoamericano. El jueves 6 eh, tenemos la presentación... O sea, el lo del libro es a las 7 de la tarde en Petrox. Perdón, sí, sí, las 7 de la tarde en Petrox, bueno... Eh, después el jueves 7 tenemos la presentación de eh, la obra eh, Latido Pampa, es una obra de creación colectiva basada en La Matanza de Pampa y Irigoín y en 1969, 1969. Eh, y esto es en Balmaceda Arte Joven eh, Bio Bio, esto es en la calle Colo Colo 1850 al, de, 19, de 19 a 21 horas. Eh, y tenemos de ahí unas actividades el sábado, dos peñas. Eh, la, el sábado 8 está una peña mapuche en solidaridad con la familia Tralcal. La eh, Peña Peñi. Una Peña Peñi, uh -huh. eh, la Sociedad de Carpinteros y Esto es a las 21 horas. Eh, y el mismo 8 está el Peñascasco. Peñascaso eh, cultural bailable por los eh, o en perspectiva de los 60 años de la revolución cubana eh, saludando esa gesta eh, en la estimada isla que eh, pues se va a celebrar este Peñascaso en el sindicato Petrox a las a partir de las 20 horas eh, va a estar muy bueno ahí van a haber de hecho dos dos grupos de música y eh, peña. tropical. Sí, evidentemente, sin, sin el baile, sin la alegría, la revolución no se gana. No es, si no tiene baile, no es mi revolución. No es mi revolución. Así que, pues eso, eh, un gusto pues estar aquí. Eh, te agradezco, Sanín, por eh, pues, nuestra siempre apaña, el, el, el análisis. Eh, a María Victoria Ulloa, eh, sí. ahí de la, del... A los movimientos feministas, un gustazo tenerte aquí, que mis felicitaciones y ojalá y siga expandiéndose cada vez más, gracias. lo más rápido posible Sí, ojalá sí. Muchas gracias, siempre la invitación y poder compartir con la gente de Lorenzo Arena en, en su radio y, y poder dialogar respecto al acontecimiento nacional e y internacional Muchas gracias Pues nos vemos aquí de parte de giordano y mía, Emilio hasta la siguiente semana, un abrazo Chau, Chau y conocieran a su miedo y conocieran a su miedo Radio Rebelde Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba